私たちはこの世界を見つけたた Porque al despertar,、no、e s c u c h ¡Eh, e s t á a e ¡Ven, se bate!、Eh, ¡Ven, se bate! ¡Le v a n t e la mano como le v a n t o yo! ¡Le v a n t e la mano como le v a n t o yo! Esta mañana yo desperté, mirando al sol y acordándome que al c o n、no、e r 私はあの家にあなたときに、私いるとた Que al despertar, ya no está